Radio El Local, un rincón libertario en Entrabal. Radio El Local, un rincón libertario al Raval. ...estáis escuchando el programa número 3 de Radio Local. Por cierto que en la web del local abren, abriremos una pestaña, un apartado... ...para que estén ahí colocados todos los programas de radio. Seguimos contentos de cómo está funcionando. Algunas radios libres también lo están compartiendo... ...como Radio Contrabanda los viernes al mediodía... ...e invitamos al resto a hacerlo también. Esto es un programa que no tiene propiedad, que es de todos... Radio al local, un raco sonor al Raval. Continuamos con las asas de barri. Siguen creciendo, siguen activas y van dando ideas y propuestas y acciones para responder a las necesidades y para construir espacios nuevos. Seguimos también con las alternativas. Se viene Sant Jordi, un Sant Jordi que no será físico porque se ha aplazado pero en el que hay alternativas para hacer un San Jordi entre todas y alternativas a la venta online masiva, industrial y explotadora como es la de Amazon. Voy y voy a hacer un pequeño resumen de qué consiste el comité de Eva Garrero, ¿no? o en qué consiste la huelga de, de alquileres. Esto se organizó a partir de la crisis del COVID-19 en el que las empresas, la industria para y se comienza a despedir a saco. Luego desde el gobierno se inventa lo de los EREs, las moratorias, Bueno, nos damos cuenta de que esta crisis volverá a ser lo de siempre, que lo sufriéramos los de abajo. Y con este motivo, no cobro, no pago, se empieza a organizar desde plataformas que ya estaban enfocadas a la vivienda, la huelga a nivel estatal. Pero como la cosa es muy gorda, se hacen diferentes comisiones por comunidades y barrios. Aquí estamos nosotras, vecinas organizándonos, con nuestro ritmo y aportando algo que no es nuevo para nosotras, la, la lucha. Y para que esta crisis no la paguemos los de siempre y que esta vez no nos pillen sin organizar, os invito vecinas a uniros en la huelga porque los tenedores de pisos ya lo han hecho y si no nos unimos sin miedo y juntas podremos conseguir algo que es justo y necesario. Os voy a dejar unos, unos números de WhatsApp 608-65-8149 y hay otro que es el 693-98-8254 hay un email que es paga-rabal arroba risu.net y en twitter arroba-rabalbaga os animo a todos a que os unáis porque contra más seamos más fuerza tendremos y nada más, daros las gracias y salud para todos Me llamo Susana, soy vecina de cristina bloque ocupado alrededor del 8 de marzo en la calle Sagún, en el barrio de Sanz. Y el martes vivimos una experiencia, la verdad, bastante horrible, cuando por la mañana, sobre las 12 del mediodía, vinieron la, dos patrullas de la policía junto a la empresa de auxiliares de servicio log que tienen el mismo abogado que, que la empresa de matones de Desocupa eh, y con el que se decía ser el representante de la propiedad, que es el abogado de, de esta, que, que es Dinder, Dinder Tra DSL, es una empresa, y vinieron a decirnos que cambiaban las cerraduras de los sitios comunes, de tanto de la terraza como del trastero y la puerta de la entrada, Para, para poder acceder a ellos, que tenían todo el derecho, que no iban a entrar a las viviendas si estaban llenos, pero que los, los sitios comunes los querían tener ellos entonces, después procedieron a entrar al bloque eh, todos los que vieron fuera, porque cuando nos bajamos ya estaban dentro, y habían reventado la cerradura y la policía se fue entonces comenzaron a picar puerta por puerta para comprobar que todos los pisos estuvieran, estuvieran con gente Entendemos que si hubiera habido alguno que hubiera estado vacío, hubieran entrado. Lo que pasa es que por suerte, pues, somos 10 núcleos familiares y estaban todos los pisos llenos. Y... Y nada, se quedaron mucho rato en, en la entrada. Nosotras no podíamos salir por... por miedo a, a las represalias con ellos y también porque estamos viviendo un momento de confinamiento. Entonces vinieron muchos vecinos a darnos apoyo estuvieron en la calle bastante rato, después vino la policía y, y al final a base de, de estar hablando de estar hablando les hicimos entender que hombre, y, el momento en el que estábamos no se podía proceder a, a que esas personas se quedasen ahí ni a proceder a un desahucio y finalmente conseguimos que se fueran, la policía les dijo que se marcharan, nos dieron una única copia de la cerradura de la entrada que habían cambiado y, y ya está, no hemos vuelto a tener noticia. Y ellos ellos se fueron y, y nos nos fuimos a poner a poner una denuncia la, en la policía por por coacciones. Somos mujeres migrantes diversas. En nuestra asociación vemos la manera de que las chicas estén informadas de sus derechos laborales y se imparten diferentes cursos que son parte de los requisitos para poderse acelerar el arraigo laboral. Se imparten cursos como sociosanitario, cursos de informática y el uso correcto de ellos. Damos diferentes tipos de orientación que pueden hacerse en caso de necesitarlo. Como trabajadores del hogar con el problema del COVID-19, nos hemos visto afectadas en diferentes maneras, por despidos injustificados, falta de remuneración por quedarse en los trabajos y por eso exigimos regularización ya y hacer valer nuestros derechos. Radio El Local, un rincón libertario en El Raval. xarxa no és un invent tecnològic. Fer xarxa és una manera d'actuar davant la vida. Fer en xarxa. Fer el bé amb tothom que també ho vulgui fer. Sabent-nos diferents i fins i tot divergents, això no és important. Perquè sabem que si ho fem bé, totes les que hi som potser mai ens arribarem a conèixer. Fer xarxa no és fer grupillo, ni tribu, ni família reduïda. És eixamplar les nostres galàxies en universos més grans. Teixim, doncs, xarxes infinites, sense principi ni fi. Només punts, uns més grans, uns més petits, però tots connectats amb el fil del suport mutu. Fem xarxa! Només amb la confiança de saber que el que fem està bé. Fem-ho per tothom en general i per qualsevol en particular. Fem-ho només perquè ens dona sentit i alegria. Fem-ho perquè és humà, universal, afectiu. Fem xarxa. Fem contracultura. sempre xarxa. Hola vecina, ¿sabes qué está pasando en nuestro barrio y qué podemos hacer? La emergencia sanitaria que estamos viviendo ha sacado a la luz y ha puesto de manifiesto todo lo que ya estaba ahí, lo que no era visible, pero forma parte de la vida de muchas vecinas y familias, desbordando todo y a todas. Las administraciones están aplicando paños calientes, con mayor o menor voluntad, pero con poco éxito, para asistir a las personas que el confinamiento deja fuera la gente más necesitada, miles de familias y vecinas en situaciones de extrema precariedad. Las redes, los colectivos y personas activas y movilizadas están desbordadas, con pocos medios y una altísima demanda de personas que no tienen nada y que contactan pidiendo ayuda. Se calcula que hay miles de personas en el distrito de Ciudad Bella en esta situación de extrema necesidad. Vivimos una emergencia sin precedentes, cómo podéis ayudar. Esta iniciativa permite a las vecinas ayudar de manera autogestionada y priorizando lo más urgente, aportando comida no perecedera, productos de higiene o tela de algodón para coser mascarillas. Necesitamos alimentos básicos como leche, aceite, legumbres, arroz, pasta, cereales, harina, tomate, conservas, galletas, leche infantil, potitos de fruta o verduras y productos de higiene personal y limpieza como gel de ducha, jabón, champú, pasta de dientes, compresas, papel higiénico, lejía, detergente o ropa. ¿Dónde llevarlo? Podéis organizaros en vuestro propio bloque y recoger entre las vecinas lo que buenamente puedan aportar. Cuando tengáis la comida o los productos de higiene, podéis llevarlos a la siguiente dirección. Local coco Cococonsot Deco, Carré, Junta de Comerce 17, al lado del Condis. Todos los martes, de 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas. O bien, ponerse en contacto a través del chat o redes donde se ha pasado la información. El apoyo y organización vecinal son más necesarios que nunca. Cuidémonos. Desde la del local, eh, hoy nos gustaría recomendar a Croshtun. Eh, es un proyecto de hip hop eh, anarquista y que recientemente ha sacado un nuevo disco. Y que bueno, a ver si una vez que pase todo esto, pues conseguimos hacernos con algunas copias para mover. Eh, en lo personal, que decir, pues que a pesar de que yo no soy mucho de este tipo de música, pues sus letras y el mensaje que contienen pues me llena muchísimo y eso hace que me encante este proyecto. Bueno, el tema que he elegido para pinchar en este tercer programa viene un poco acorde a la situación de incertidumbre y la y necesidad que, que vivimos. Y, y que bueno, es un momento en el que la solidaridad entre compañeros y en los barrios pues debe de brotar más que nunca pero sin olvidar, pues que el apoyo mutuo siempre debe estar presente entre nosotras y, y no solo en momentos extremos que también así que bueno, os dejo con el tema adversidad del disco antipoder de Crosstab ahí va i hey, jo, solidaritat, apoio mutu, frent a l'adversitat, escúchà, Así funcionan las cosas, hermano Cuando caes y te levantas es porque te dan la mano Así mi gente siempre me lo ha demostrado Cuando me ha faltado se han juntado y lo han solucionado y e yo, aún sin dinero, siempre intenté hacer lo mismo Cuando tú lo estás, siempre hay alguien que está más jodido Una cama, un abrazo, una charla, ropa de abrigo Un plato en la mesa jamás le han faltado a un amigo Hombre, blanco, clase baja occidental De acuerdo, no es lo peor que te podría pasar Pero aunque tampoco he vivido situaciones extraordinarias Extremas. Me sobran motivos para formular este teorema Confianza no es el poder con sus ayudas sociales Son amigos y familia juntándose y siendo leales Buscarse la vida y echarse un cable es lo más bello Sin destrozar la vida de nadie como el camello Hermandad en tiempos de vacas flacas Amistades el hambre y la tristeza aplacan Vínculos que deberían ser cada día más fuertes Esto es lo que te aparta de la muerte y no la suerte Cuando la situación te empuja a quitarte la vida Homicidio de estado que digan que te suicidas Los medios servirán la noticia manipulada la revolución nunca será televisada Yo no tengo ídolos pero Durruti dijo algo sabio Nuestras manos construyeron las calles y los palacios No tengamos miedo de que esta mierda vuele en pedazos Construiremos lo que venga codo a codo, mano a mano Frente a la adversidad, solidaridad Apoyo mutuo como vida en colectividad Época dura, hermandad a flor de piel Valores que nos pertenecen a nosotros, no al poder Frente a la adversidad, solidaridad Apoyo mutuo como en colectividad Época dura, hermandad a flor de piel Valores que nos pertenecen a nosotros no al poder desde la escuela te enseñan a competir nunca a compartir la ley es pisar y subir pero quien lucha por vivir en libertad la ley no acata aprendimos divisiones a la hora del bocate y tantas veces nos vimos obligados a improvisar para aprender de cero cómo podernos cuidar en la adversidad surge profundidad del ser humano o puñal por la espalda o corazón en mano tú fíjate en un parque cuando se hace daño un crío los demás no se lo piensan salen a buscar auxilio tanto que aprender los mayores de los novados apunta el dato, el apoyo mutuo es algo innato, el capital te ofrece una segunda lección con él no existe la reforma, tan solo su destrucción, individualista o colectivista, cada cual con su matiz, pero el tumor hay que estirparlo de raíz, sin confundir la caridad con el apoyo, no va de repartir las migajas del pan sino de acabar con su monopolio, sobran motivos para llenar folios, hablando de gobiernos multinacionales y el expolio que mueve los hilos, del nuevo orden mundial hay que saber señalar Para poder atacar Yo no hablo de illuminatis y reptiles del espacio Te hablo de burgueses sentados en su despacho Que conspiran por supuesto para enriquecerse Tienen nombres, apellidos, empresas, partidos con sede Llenos los bolsillos y vacío el corazón Conducen un coche sin frenos Directo a la destrucción en nuestro corazón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 que nos pertenecen a nosotros no al poder radio el local un rincón libertario en entrabal bueno Iñaki, buenas tardes te mando este audio para contarte un poco pues cómo estamos pasando el confinamiento la familia del máquina baja bueno pues supongo como todos los pequeños negocios y sobre todo los de hostelería Cerrados desde el día 14, a día de hoy aún no se nos ha comunicado si vamos a cobrar el ERTE o no. Se supone que el 10 de mayo, pero a nosotros aún no nos ha comunicado oficialmente nada. Aguantando, eh, cuidándonos y esperando poder volver y a ver en qué condiciones se vuelve, sobre todo locales que tenemos que dar atención cercana al público. Lo veo difícil si no hay una vacuna antes o por lo menos no se ha atestado a la mayoría de la población. Lo peor de todo la incertidumbre. La incertidumbre es lo, lo que mata. Es decir, el confinamiento al fin y al cabo es algo que es sí o sí, no, no lo podemos saltar. Pero el, el no saber qué medidas se van a tomar y ver que lo que se dice por la tele... Luego, no es lo que verdaderamente, cuando ya llamas al abogado o a la gestoría, no, la verdad es que no no, no es no es lo que dicen y, y eso te desespera, la, la, lo que cuesta llegar a la administración para hacer cualquier papeleo y, y la de papeles que te llegan a exigir, que casi casi te piden un unicornio, ¿no? pero bueno, ahí estaremos resistiendo y os mando un abrazo enorme, compañeros, y no van a acabar con nosotros, no lo van a conseguir. Salud. Salud y anarquía. El derechos humanos es aquel que, primero, eso, se interesa por el derecho, del otro, el derecho de los, de los otros, otros, de los otros. La próxima semana celebraremos el segundo aniversario de la ocupación del local que año año atrás era la escuela Masana. Es ahora la Tancada. La Tancada es nuestra casa y en ella vivimos 42 personas, hombres y mujeres, jóvenes eh no tan jóvenes de países diferentes eh, y que además del espacio compartimos un, un mismo objetivo poder desarrollar cada una de nosotras nuestro propio proyecto de vida con dignidad y libertad en la igualdad sin distinción por el lugar de, de origen, ni por nuestra situación administrativa. En la puerta de entrada a la tancada están inscritos los 11 puntos que en forma de reivindicación llevaron la ocupación del espacio y los 11 siguen ahí sin tachar ninguno. Las personas que vivimos en la tancada nos sentimos vecinos del barrio del Raval y agradecemos las muestras de solidaridad y la ayuda que nos están ofreciendo desde las diferentes redes sociales. La lucha de las personas migrantes para que nuestros derechos sean reconocidos continúa tanto dentro de la tancada como en la calle, en el barrio y donde sea necesario. Recuración para todos y todas. Trabajar para todos Y todas. Vivienda para todas y todos. Este San Jordi, un nuevo San Jordi que esta vez ha aplazado físicamente, en el que las pequeñas librerías, editoriales, todo ese mundo de la contracultura, de la cultura crítica, estableceremos alternativas al dominio de Amazon, a esa venta online que no tiene en cuenta la situación de los trabajadores y que solo ve el negocio. San Jordi entre todas será poner en común esos mundos y demostrar pues nuestras alternativas de autoedición, de pensamiento crítico y de venta online, ese mercado entre comillas, ese mercado activo, ese automercado que generamos entre todos. Sabéis que siempre en el mercado cultural, como en todos los mercados, los intermediarios son los que hacen el negocio. Se trata de, en el mundo cultural, como en todos los posibles, buscar la relación directa, la autodistribución, la posibilidad de eh, autogestionar lo más posible y eliminar los intermediarios. Eso es lo que hacemos las editoriales pequeñas, las librerías alternativas, las distribuidoras, ...crear y demostrar que ese mundo se puede construir aquí y ahora. Radio El Local, un rincón libertario en El Raval. Desde Virúa Editorial los queríamos invitar a participar... ...en una campaña que hemos puesto en marcha pensando en... ...toda la cadena del libro, intentando evitar el sálvese quien pueda y generar dinámicas de apoyo mutuo. Es una campaña que se llama San Jordi entre totas y es muy sencilla. Sería al comprar un libro en nuestra web y elegir recogerlo en una de las más de 80 librerías que ya participan de la iniciativa... La persona que compra tendría un 5% de descuento, elegiría en qué librería lo recoge y la librería tendría un margen del 30% sobre el precio de venta, que es el que suele tener cuando se compra en una librería. ¿Esto porque lo hacemos? Lo hacemos que pensábamos que era importante a la hora de generar iniciativas en este momento no pensar solo en nuestro proyecto, ...pensar en un sentido más amplio... ...porque las librerías son la base... ...de que todos nuestros proyectos se sostengan... ...es cuando compra un libro en una librería... ...cuando los beneficios de ese libro... ...se reparten entre todos los sujetos... ...de la cadena del mundo del libro... ...y porque pensamos que en momentos de crisis como este hay que ir un poco más allá de, de nuestro propio ombligo. Espero que toda la gente que escucha esto esté bien... Eh, que estemos generando juntos esas dinámicas de apoyo mutuo cada uno desde su espacio y que salgamos de estas eh, fortaleciéndonos a nivel de espacios comunitarios y fortaleciendo la disidencia y el pensamiento. Otro paso más en ese camino, poco a poco, paso a paso, de construir espacios libres, de construir canales de comunicación para las luchas y resistencias desde abajo. Esperamos que os guste y continuamos eh, en la web del local, compartiendo con las otras radios libres y con nuevos programas en que, a los que os invitamos a participar. Ánimo, salud y suerte. ser Tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, como quiero y dónde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sé mis años de viente, mujer fuerte, insurgente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que las vida Emancipada en autonomía, antipatriaca y alegría la economia de su casa, de su familia.